Radio Show. Buenas noches, buenas noches mis amigos, mis amigas, buenas noches mis colegas del metal. Bienvenidos a otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show a través de Heavy Metal Mansion. saluda tu amigo Dark Neruda. s Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de metalpr.com con bases en San Juan, Puerto Rico y a través de asaltomataradio rock.com con bases en Zaragoza, España. Y hoy, hoy estamos de fiesta porque hoy comenzamos también a ser transmitido a través de Frecuencia Online Radio.com en Buenos Aires, Argentina. Así como lo oyen, mi gente, Heavy Metal Bunker se mueve al Conosur. Y estaremos allá transmitiendo con nuestros hermanos y hermanas metaleros de Argentina en Buenos Aires. Todos los lunes a las 22 horas se estará transmitiendo a través de frecuencia online radio.com Heavy Metal b u n k e r Radio Show. Así que un aplauso, un aplauso para la gente de Argentina y para la gente de Frecuencia Online Radio. Seguimos encadenándonos a través de América y a través del mundo. Así que bienvenidos a todos y a todas a esta edición más de esta noche donde vamos a estar compartiendo con ustedes, como todos los domingos. Vamos a estar compartiendo dos horas de puro heavy metal del que usted y a mí nos apasiona, ok? Así que, como todos los domingos, los invito también a que pasen a formar parte del chat en vivo de Heavy Metal Mansion. Simplemente usted tiene que contactarse con metalpr.com, diagonal en vivo. Ahí pone su nickname y. Automáticamente pasará a la plataforma del chat de Heavy Metal Mansion a compartir con los muchachos que están allí、eh, compartiendo opiniones y disfrutando de la programación. Así que, bienvenidos a todos. Hoy, como les digo, estamos de fiesta porque hoy estamos estrenando eh, nuestra eh, transmisión y nuestra encadenación con. La gente de frecuencia online radio en Buenos Aires, Argentina, que se estarán transmitiendo todos los lunes a las 22 horas de Buenos Aires, Argentina. También estamos a través de Asalto Matarradio Rock todos los domingos a las 5 de la mañana. Y en metalpr.com, hora de Texas, 6 de la tarde, hora de Puerto Rico y el Caribe, 7 de la noche. Ok, así que habiendo dicho esto, hoy estoy con ganas de escuchar cosas clásicas. Hoy estoy con ganas de escuchar cosas clásicas y comenzamos en nuestro despegue de entrada. Con nada más y nada menos que con Megadeth. De su álbum Countdown to e x t i n c t i o n de 1992, estábamos escuchando el tema Skin Almighty. Un temazo de、eh, la gran banda Megadeth、eh, para, abrir, para abrir la noche de hoy en Heavy Metal Bunker Radio Show. Ok. Pero nada, no vamos a tardarnos mucho. Vamos a comenzar con nuestro primer bloque y vámonos c l á s i c o Vámonos clásicos. Yo no sé qué hora、eh, tendrán ustedes en sus reloj, pero cuando miro mi sistema lo que me dice que son. Two minutes, two minutes. To escape the f i n e、oh. r In the s w e e t s u of n e o n l y t h e s p i r i t s will arrive Make your choice in town El r o c k se llama asaltomataradiorock.com. r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 Heavy Metal Bunker Radio Show y le saluda s a su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de metalpr.com en Puerto Rico, retransmitiendo a Salto Mata Radio Rock en España y desde hoy estamos transmitiendo. A través de Frecuencia Online Radio en Buenos Aires, Argentina. Así que un saludo a todos, a todos los que nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Un saludo grande de parte de la familia metalera de Heavy Metal Mansion y de MetalPR.com, así como de Heavy Metal Bunker Radio Show. Muy bien, mi gente, ya comenzamos con un bloque c l a s i c ó n Un bloque c l a s i c ó n donde comenzamos con esta banda británica que comenzó con el legendario movimiento del New Wave of British Heavy Metal y que hoy día se ha convertido en una de las bandas más importantes de la historia moderna del rock. Y estamos hablando de Iron Maiden. De su、eh, legendario álbum Powerslave de 1984, estábamos escuchando Two Minutes to Midnight, un temazo de Iron Maiden.、Eh, después de Iron Maiden, estábamos escuchando nada más y nada menos que al Papa. Estábamos escuchando a a z Yas Bor. De su、eh, emblemático álbum Bark at the Moon de 1983, estábamos escuchando uno de mis temas favoritos de ese álbum: Center of the Eternity. Un álbumazo, un temazo de ese disco que、eh, es quizás uno de los discos más emblemáticos y、eh, más acogidos. De la carrera de Azzy Asborn. e Así que eso era del Bark at the Moon. Y después nos fuimos con los alemanes. Nos fuimos con Halloween. De、eh, su c l a s i c o álbum, Keeper of the Seven Key.、Eh, primera parte de 1987. Estábamos escuchando el tema Halloween. En la voz de ese gran intérprete Michael Kiski, estábamos escuchando ese temazo de la banda que básicamente estableció los parámetros para la fundación de lo que hoy conocemos como el power metal. Así que ese era nuestro primer bloque de la noche. Nos fuimos bastante c l á s i c o Muy bien, mi gente. Vámonos, vámonos a mover rapidito. Vámonos a mover rapidito para nuestro próximo bloque. Que nos vamos con algo, algo nuevo. Algo que salió esta semana. Y es que,、eh, como ustedes saben, hace algún, como un par de meses, el、eh, cantante o ex cantante de la banda Twisted Sister, Dee s n i d e、eh, r había eh, anunciado que se retiraba de los escenarios y que ya no iba a. A continuar en gira y que básicamente un prototipo de retiro,、eh, pues esta semana nos sorprendió con el anuncio de, de que se va a estar lanzando un álbum en vivo. Este álbum en vivo、eh, se grabó durante la gira de su último álbum solista, For the Love of Metal, y en este álbum en vivo también incluye a l bonus track. y E incluye una canción, un track nuevo. Y este track se llama Prove Me Wrong. Y esta canción la tiraron en un live video esta semana. Así que quería compartir con ustedes、eh, el más reciente tema que va a estar incluido en el álbum que se llama For the Love of Metal Life. Y este tema de Dee s n i d e r se llama Prove Me Wrong. Bien, mi gente, we are back, we are back people. Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Estuvimos escuchando este bloque donde incluimos algunas cosas nuevas、eh, y comenzamos con、eh, un nuevo tema que lanza a la luz pública a través de un lyric video en YouTube de. Dee s n i d e r el tema que estábamos escuchando se llama Prove Me Wrong. Este tema va a ser parte de、eh, un álbum en vivo que se va a llamar For the Love of Metal l i v e、eh, que es un álbum que se grabó en la gira que hizo Dee s n i d e r en su más reciente o en, en el último disco、eh, solista que se llama For the Love of Metal.、Eh, Aparentemente, este álbum va a estar eh, de, eh, en la calle el 31 de julio del 2020.、Eh, es un álbum, como le dije, en concierto. Va a incluir varios bonus tracks y、eh, va a incluir este tema inédito que se llama Prove Me Wrong.、Eh, estaba mirando、eh, el, el setlist y está muy interesante porque incluye varios. Eh, temas de,、eh, de este álbum, For the Love of Metal. También algunos、eh, temas de otro de sus álbumes solistas. Y en, incluye varios temas también de Twisted s i s t e r Así que vamos a ver, vamos a ver qué nos trae este, este disco con lo nuevo de Dee Snyder. Bien, lo próximo que、eh, estábamos escuchando se llama Shining Black. ¿Y qué es Shining Black? Pues mire, Shining Black es un proyecto que sale a la luz esta semana también.、Eh, y que cuenta、eh, como cantante con nada más y nada menos que con Mark Balls. Mark Balls es、eh, muy reconocido por haber sido uno de los cantantes de Avery Malstein. Y también el cantante de la banda、eh, Ring of Fire. Y también cantó con la banda Royal Hunt. Eh, pero junto con Mark Bowles también está el guitarrista Olaf t h o r s o n que ha sido el guitarrista de la banda、eh, Vision Divine.、Eh, este es un proyecto así,、eh, como medio metal melódico, que es la línea por donde tradicionalmente、eh, se va t h、eh, o r s o n y、eh, se ha ido、eh, Mark Bowles. Así que. Me pareció interesante escuchar este junte. Y、eh, aparentemente van a lanzar un álbum que lleva como nombre la, el nombre de la banda Shining Black y que va a salir el 10 de julio del 2020. Así que vamos, aquellos que le gusten la cosa metal melódica,、eh, pues vamos a ver qué nos trae este disco. El tema、pues、suena bastante bien, ¿verdad? Para aquellos que le gusten ese, ¿verdad? Ese, esa vibra. Pues ahí tenemos lo más reciente de Mark Balls. Bien, y cerramos nuestro、eh, bloque con la banda Queen's Ride. Nos fuimos con un tema que me gusta bastante. Y del álbum Empire de 1990 estábamos escuchando Jet City Woman. Un temazo interpretado por. Jeff Tate en aquella época donde Queen's Right、eh, hacía extraordinaria música. No es que no la esté haciendo ahora, lo que pasa es que la alineación ha cambiado un poco. Y tengo que decirle que、eh, vi a Queen's Right en vivo con su nueva alineación, con Todd la Torres cantando. Y esta alineación no tiene nada, nada que envidiarle a la alineación clásica de Queen's Right. Incluyendo、eh, a todas las torres en la voz, así que ahí teníamos este、eh, bloque, ok. Bien, y、eh, en un poquito de notichisme del metal,、eh, como ustedes saben, hace varias semanas está en, en la luz pública el desbarajuste y la desmembración de la banda、eh, brasilera Nervosa.、Eh, Y como ustedes saben,、eh, no hizo nada más que Fernanda Lira anunciar que ella y la baterista Luana、eh, abandonaban la banda. Y su guitarrista de, la guitarrista de Nervosa, automáticamente, varios días después, anunció la nueva alineación de eh, Nervosa. Eh, que como ustedes saben, ya no será un trío, ahora será un cuarteto. Eh, Donde、eh, ha incluido pues, a unas prospectos bastante reconocidas en la música extrema, todas eh, chicas. Eh, así que nos quedábamos con la pregunta de: ¿Y con Fernanda Lira qué va a pasar? Pues miren, a Fernanda Lira esta semana acaba de publicar、eh, lo que será su nueva banda, que bajo el nombre de Cripta.、Eh, ¿Dónde está、eh, tanto Fernanda Lira como Juana、eh, Dameto? Y reclutaron como eh, su eh, guitarrista lead a、eh, Sonia Anubis, quien era la guitarrista de la banda Burning Witches, que hace un par de meses lanzaron、eh, un álbum. Pues mire, Fernanda、C. se la llevó. Y también incluyeron como guitarrista a,、eh, a Taina Bermaschi,、eh, guitarrista de la banda a g b a r Eh, muy interesante porque también es un cuarteto, pero me parece, me parece no, es un cuarteto que se va más por la línea del death metal más que por la línea del trash, que era lo que hacía、eh, um, Nervosa. Y, y me es bien interesante porque、eh, no es hasta entrado el mes de mayo, finales de, de abril o principios de mayo, cuando、eh, Fernanda Lira anuncia. Las, que, que va a salir de la banda. Y nada, un par de días después, pues ya eh, eh, la guitarrista de Nervosa tenía una alineación ya cuadrada con, con miembros, inclusive de, de España, que no es, no es algo que se hace muy rápido.、Eh, y ella misma dice que el proceso de audición fue bastante intenso, lo que me hacía pensar que. Esta cuestión de la ruptura de n e r v o s a venía ya cuadrándose desde hace tiempo. Pues mis dudas、eh, se reforzaron cuando Fernanda Lira anuncia a c r i p t a y ella、eh, dice que este proyecto ya había comenzado en junio del, mil, del 2019. O sea, ca hace casi un año atrás ya Fernanda Lira estaba trabajando con este proyecto. Eh, cripta, hasta donde yo tenía conocimiento, pues no sabía que、eh, Fernanda Lira tenía este proyecto como un side project. Pues, miren, parece que sí. No sé, me da la impresión de que, como Nervosa iba a tocar en el,、eh, en el, en el Festival de Backen. Pues estaban esperando que n e r v o s a pudiera tocar allí para entonces dar la estocada, claro, era una oportunidad que no se podía perder.、Eh, tocar en, en Wacken es quizás el sueño o la cúspide de toda banda. Pero me parece que este, esta ruptura de n e r v o s a era algo que venía ya cuadrándose y que como no se dio lo de Wacken y vino toda esta pandemia, este lockdown y la cancelación de todo, aprovecharon la coyuntura para decir. Bye bye, y nos vamos cada uno con nuestro propio proyecto. Bueno, se le desea la mejor de la suerte y el mejor de los éxitos a ambos proyectos, ¿ok? Bien, entonces vámonos con nuestro tradicional bloque de metal de la nueva generación. Vámonos con la me metal de la nueva generación y hoy nos vamos a ir, o vamos a comenzar nuestro bloque con una banda de UK. Esta banda se llama Toledo Steel, que en el, en el 2018 lanzaron un álbum que se llama No Quarter. Y el tema que vamos a compartir con ustedes se llama Heavy Metal h e a d a c e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 Bien, mi gente, mis amigos, mis colegas del metal, estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Eso que estuvimos escuchando era nuestro tradicional bloque de metal de la nueva generación, o lo que le llaman el New Wave of Traditional Heavy Metal. Y hoy nos fuimos con tres eh, bandas. Eh, empezamos con una banda de、eh, UK. Esta banda se llama Toledo Steel, de un álbum que lanzaron en el 2018. De hecho, el, el último álbum que lanzaron fue en el 2018, que se llama No Quarter. Estaba compartiendo con ustedes el tema Heavy Metal Headache. Me gusta Toledo Steel porque tiene un sabor bien, bien tradicional, pero de este, de este heavy metal tradicional medio, medio viejoso. Eh, me gusta, me gusta bastante. Después nos fuimos con una banda de Bélgica. Esta banda, en el ahora en el 2020, lanzaron un EP que se llama Still on the Road. Y de ese álbum estábamos compartiendo el tema que se llama Fire. Esta banda se llama Speed Queen. Speed Queen es una banda de Bélgica que ya tiene como unos dos o tres álbumes y、eh, lanzaron este año un EP. Y El tema me gustó bastante, el EP está bastante bueno también. Y cerramos con una banda que ya habíamos escuchado aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show y hablamos de la banda Holy Grail. Holy Grail es una banda de California y en el 2016 lanzan un álbum que se llama The Time of Pride and Peril. Y de ahí estábamos escuchando el tema Decent Into the Maelstrom. Una excelente banda, Holy Grail. Así que eso eran l o s tres、eh, bandas que teníamos para hoy en, nuestra,、eh, en nuestro bloque tradicional de、eh, metal de la nueva generación. Bien. Vámonos, vámonos para otro tema fuegoso. Vámonos para otro tema que le vamos a dar un poco de candela. Y es que、eh, recientemente, esta semana, tuve la oportunidad, por fin pude sacar tiempo para ver el, el DVD, el documental de、eh, Murder in the First Road. Que es un documental que acaba de salir, que está、eh, dedicado de alguna manera a lo que era el desarrollo de la escena del trash metal. En el área de la Bahía de San Francisco.、Eh, así que tuve la oportunidad de verlo.、Eh, tengo mis comentarios al respecto. Pero voy a tratar de sacar tiempo para poder plasmarlo en una de mis publicaciones en Heavy Metal Bunker Review. Así que estén pendientes a Heavy Metal Bunker Review. En, es nuestro canal de YouTube.、Eh, que próximamente voy a estar haciendo un review de este. Eh, documental, pero en honor a ellos, en honor a las bandas de trash de esa época y en honor a la escena de la Bahía de San Francisco, vámonos con este bloque trachero y vamos a comenzar con nada más y nada menos que con Exodus. Pasados años hasta el día de hoy y mirando al futuro, rememorando los mejores momentos históricos. Estoy acentrando, gente, miren esto está, romper el en el vamos boliseo. this is the Metallica staff. Metal cómo rígolo hoy family a aquí San Juan PR.com Now entrar! is máxima concentración en la historia de heavy metal aquí en p u e r t o Rico señores en metal no e s t á m u s a c t i v o participación activa en los eventos Primer poder encuentro metareo derecho Metal es ポッド・リ u イン・ポッド・リコ、シュー・ウォール・ワッド・リ l ス・ア a アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・ l ル・アル・アル・アル・ e ル・アル・アル・アル・ア u アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・ア a アル・アル・アル・アル・ l ル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・ア u アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・アル・ア u アル・アル・アル・アル・アル・アル・ア Heavy Metal m a n s i o n pasado, presente y futuro del metal en Puerto Rico. Ea, Rayete, ese bloque tenía mucha, mucha candela, mucha energía, mucha agresividad. Y estábamos escuchando este bloque dedicado a、eh, la escena del trash metal de la Bahía de San Francisco. El área a quien se le dedica el más reciente DVD, el documental en DVD de El Murder in the First Row. Y comenzamos este bloque con nada más y nada menos que con una de las bandas pioneras del trash metal en San Francisco. Y estábamos escuchando a Exodus de su、eh, legendario y clásico álbum Bonded by Blood de 1985. Estábamos escuchando precisamente el tema b u n d e d by Blood. Después nos fuimos con otros clásicos y nos fuimos con Testament. De su álbum The Legacy de 1986, estábamos escuchando el tema Over the Wall. Un temazo, pero es para rajar cabezas y romper paredes. Y cerramos con una de mis bandas querendonas, también del área de la Bahía de San Francisco. Y estamos hablando de Dead Angel, de su álbum Ultra Violence de 1987. Estábamos escuchando el tema Trasher. Así que nos fuimos con esas tres legendarias bandas del trash metal de la Bahía de San Francisco, que fueron bandas pioneras. En el desarrollo del trash metal que después fue a influir al mundo entero. Aquellos que no hayan visto el documental Murder in the First Role,、eh, se los recomiendo. Tengo mis comentarios a favor y no tan a favor.、Eh, eso lo voy a plasmar, como dije anteriormente, en、eh, una de mis publicaciones en Heavy Metal Bunker Review. Así que busque nuestro canal de YouTube, Heavy Metal Bunker Review. Y suscríbase, marque la campanita para que puedas recibir notificaciones. Y próximamente, si no esta semana, más tarde la próxima, vamos a estar publicando una reseña de este documental. Que, es, que en general está bueno. Es muy divertido, está muy bueno. Si no lo ha visto, véalo. Y compartimos cuando vea nuestro review, ¿ok? Muy bien. Bien, pues vámonos, vámonos con otro bloque tradicional, clásico de estos que yo incluyo en Heavy Metal Bunker Radio Show y es nuestro bloque de metal en castellano. Hoy nos vamos a ir con tres bandas argentinas y esto es pura casualidad. Escogí las bandas y después me di cuenta que las tres eran de Argentina, pero qué bueno y enhorabuena, ya que hoy nosotros comenzamos nuestra. Transmisión de Heavy Metal Bunker Radio Show a través de frecuencia online radio en Buenos Aires, Argentina. Así que, para toda esa gente, toda esa escena metalera de Argentina, para ustedes va este bloque. Y este bloque comienza con una banda que lleva por nombre Pulpo Negro. Y el tema que vamos a estar escuchando es Donde no crece la hierba. Nuestro tradicional bloque de metal en castellano. Que hoy, accidentalmente, y enhorabuena, nos fuimos con bandas exclusivamente argentinas.、Eh, quizás ocurrió porque sabíamos que hoy estábamos de celebración, hoy estábamos inaugurando. La transmisión de Heavy Metal Bunker Radio Show a través de Frecuencia Online Radio en Buenos Aires, Argentina. Y con eso que nos fuimos、eh, fue con、eh, la primera banda de nombre Pulpo Negro, que en el 2018 lanzan un álbum que se llama La Creación, la Destrucción, el Fin. Y el tema que estábamos escuchando de ese álbum era Donde no crece la hierba. Después nos fuimos con la banda Hagen. Y de Hagen estábamos escuchando un tema del 2018 que se llama El vuelo del dragón. Un temazo. Cuando vi esto por primera vez, pensé que era un cover de、eh, una canción de Patán que también se llama El vuelo del dragón. Pero no. Tienen el mismo nombre, pero no, no es un cover. Y cerramos, cerramos el bloque con Hellker de su álbum Resistir de 2008.、Eh, estábamos escuchando precisamente el tema Resistir. Bueno, me enteré por ahí y, y no tengo información oficial porque de verdad no me he dado a la tarea de hacer ese research. Pero、eh, tengo entendido que、eh, Ronnie Romero. Después que acaba、eh, la gira de、eh, El Rainbow de, de Richie Blackmore,、eh, regresó a Lords of Black. Y eso automáticamente deja al señor Diego v a l d é s en el aire. Así que busqué un poco de información y efectivamente Ronnie Romero ha regresado a Lords of Black. Y、eh, Diego v a l d é s pues ya no está. en、eh, Lords of Black,、eh, lo que sí aparece es como que está activo en, en la banda Assignment, también en la banda Dream Child y en la banda e l e c t r o n o m i c o n Bandas que realmente son como que proyectos、eh, que él ha tenido en el 2016-2018, pero que no han tenido mucha trascendencia. Sí sé que Ronnie Romero también estuvo involucrado en, este, en este, estos、eh, singles que ha estado tirando Adrian Vandenberg,、eh, que se escuchan súper bien. ¿okay? Pero lo que sí sabemos es que ya Diego Valdés no está en Lords of Black y que Ronnie Romero regresa. Y Diego Valdés pues, está por ahí loqueando. ¿verdad?、Eh, tremendo cantante, así que yo espero que se ubique en tiempo y espacio porque tiene un bozarrón de respeto. Así que、eh, eso era lo que teníamos en nuestro bloque, mi gente. No tenemos tiempo para más. Mi relojito de arena se me agotó y ya no tengo tiempo para más. Así que nos estaremos escuchando la próxima semana, domingo en metalpr.com a las 6 horas de Texas, 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. En Asalto Mata Radio Rock en España a las 5 de la mañana y el lunes a las 22 horas estamos en Frecuencia Online Radio en Buenos Aires, Argentina. También les quiero anunciar que a partir del próximo jueves 28 de mayo. Eh, estaré conduciendo el programa A Z Loud、eh, a través de la、eh, emisora a z r o c k c o m en Puerto Rico、eh, todos los jueves a las 10 de la noche, donde vamos a estar compartiendo con todos ustedes del mejor heavy metal que tanto nos apasiona. Así que. Tiene por ahí domingo, tiene lunes y también está los jueves a través de AZRock.com,、eh, a través de Acetal Loud. Muy bien, mi gente, yo me despido. Nos escuchamos la semana que viene. Cuídese mucho, protéjase mucho. No le haga mucho caso al gobierno, pero usted es el responsable de su seguridad y la de su familia. Yo los dejo, les deseo lo mejor, que tengan una excelente semana. Se despide de ustedes su amigo y su hermano colega, el Dark Nerudas. Hasta la vista, baby.